Estaba Jesucristo en el huerto, me digo huerto porque estaba huerto de espalda, cuando allá en la otananza se acercaban los fariseos, los gentiles, los filibusteros, los romanos y los jodíos. Todo ello enguiao por el shivato de juda que era un jodío. Jodíos, <risa> ¡Va a llamar allá que llevamos, eh! ¡No vea dónde se ha metido el Cristo ese! ¡Dicen que está allá abajo, en el cuarto ¡Qué, ecologista! mucha chasar la veo yo en la tropa, eh! Dice el centurión. A ver si vamos callando un poco. ¡No vea cómo está el centurión hoy! ¡Que está muy mal enrollado con la mujer! ¡Están a punto del divorcio! ¡Ya se le nota, ¿verdad? con si se le nota! ¡Harto ya, harto ya! ¡A ver, si Shibato, pregunta! ¡No! ¿Es este el huerto de José maní Sí. ¿Está por aquí Jesucristo aliarmesia Mesia? Sí, está allá abajo, en casa la María y el José. ¿Podemos pasar a prenderle y demás? ¿Pasar su, vamos, centurión y tropa? Yo ya estoy de la pasión hasta lo mismísimos cojones. Cada año lo mismo. Nos toca lo mismo. Jerusalén, Palestina, ¿qué le pongo? Ponle un dos. Harto ya. Continuará.